comenzamos. Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Esperamos que muy bien. Nosotros celebrando que ha llegado el buen tiempo. En Valladolid empieza a hacer calor y ya podemos pasear por la ciudad sin tener que llevar abrigo. Más adelante haremos un vídeo para mostraros algunas curiosidades de nuestra ciudad. En el podcast de hoy, Hemos preparado un tema que nos pidió nuestra amiga Ola. Hablamos sobre dos cosas distintas, pero que están relacionadas. Por un lado, el exceso de alimentos y por otro lado, la falta de alimentación en el mundo. Hoy en día, estos dos asuntos afectan a millones de personas los dos hemisferios. El mundo está dividido en dos partes. Cada una de esas partes está determinada por el nivel de desarrollo del país. La producción de comida se ha multiplicado por tres desde los años sesenta. Sin embargo, siguen existiendo desigualdades evidentes entre el norte y el sur. Cuando hablamos sobre las desigualdades entre norte y sur, nos estamos refiriendo a las desigualdades entre los países desarrollados y los países que están en vías de desarrollo. Por lo general, los países que están situados en el hemisferio norte son los países desarrollados, es decir, los países que disponen de alimentos suficientes y recursos económicos. Y por otra parte, los países que están en el hemisferio sur son los países en vías de desarrollo, los que no tienen acceso a suficientes alimentos de una calidad aceptable. Si no conoces qué significa la palabra hemisferio, te la explicamos. Un hemisferio es un término geográfico que describe a la mitad de la superficie de la Tierra que se encuentra dividida por el Ecuador. El Ecuador es la línea imaginaria que divide el planeta Tierra en dos partes, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Hay que aclarar que no todos los países que están en el hemisferio norte son ricos y en el caso contrario, no todos los países que se encuentran en el hemisferio sur son pobres. Por ejemplo, Australia es un país que está ubicado en el hemisferio sur, pero es un país rico. El hambre en el mundo En pleno siglo XXI, el hambre en el mundo sigue siendo un problema bastante grave. No solo hay hambre en los países pobres, también hay países ricos en los que existe la pobreza. Una parte de la población no tiene suficiente dinero o medios para adquirir comida. Sigue habiendo muchas razones por las que existe hambre en el mundo. Algunas de ellas son el clima, la falta de agua, las inversiones insuficientes, las guerras, los gobiernos, etc. Cuando una persona no toma los suficientes alimentos de forma continuada, entonces decimos que esa persona sufre desnutrición. Solemos pensar que los problemas alimentarios solo afectan a los países pobres. Pero en realidad los países ricos también sufren malnutrición. La malnutrición es un problema de salud. Hay una falta de equilibrio entre lo que se come y lo que necesita el organismo. Es decir, no comemos la cantidad adecuada que nuestro cuerpo requiere. La malnutrición puede ser causada por varios motivos. Por comer alimentos poco nutritivos, poco sanos, por comer muy poco o por comer demasiado, especialmente alimentos con un alto contenido en grasas saturadas. El término malnutrición incluye tanto la desnutrición como la sobrealimentación. Cuando alguien se sobrealimenta, corre el riesgo de sufrir una enfermedad llamada obesidad, que es una acumulación de grasa excesiva en el cuerpo. La obesidad afecta a la salud. Fíjate en las dos palabras que hemos dicho, desnutrición y malnutrición. Ambas están formadas por prefijos. ¿Qué son los prefijos? Son partículas que se añaden delante de una palabra para formar una nueva palabra. Cada prefijo añadido a una palabra proporciona un significado diferente. Por ejemplo, la palabra desnutrición está formada por el prefijo des, que significa falta, y por la palabra nutrición, que significa aportar alimentos correctos al organismo. Por lo tanto, desnutrición quiere decir falta de nutrición. La obesidad. Parece extraño, pero en la actualidad los problemas de obesidad se han convertido en un problema tan preocupante como los problemas de desnutrición. En el mundo hay más de 640 millones de personas que sufren obesidad. Por otro lado, unos 900 millones de personas no tienen suficientes alimentos para llevar una vida normal. Una de las causas por las que ha aumentado la obesidad ha sido la crisis económica. Cada vez hay más personas que compran productos baratos que contienen cantidades elevadas de grasa y son poco nutritivos. Por ejemplo, en España ha descendido la compra de frutas y hortalizas porque sus precios son caros. Por otra parte, el consumo de productos envasados o comidas precocinadas sigue aumentando porque tienen precios más bajos. Mira, ha aparecido otro prefijo, pre. Pre es un prefijo que significa antes, por lo tanto, precocinado significa que es un alimento que ya ha sido cocinado. Alguien lo ha cocinado antes de que tú lo consumas. Nuestro estilo de vida ha provocado que no tengamos tiempo para cocinar alimentos sanos, incluso que tengamos que comer fuera de casa diariamente. Además, la publicidad ha favorecido que la gente consuma una mayor cantidad de comida rápida o fast food. Determinados restaurantes conocidos a nivel mundial, ofrecen menús de tamaño gigante a precios bajos. Estos menús tienen un alto contenido en grasas y azúcares que, en muchos casos, llegan a ser adictivos. Algunas personas sienten la necesidad de consumir esta comida prácticamente todos los días. Un ejemplo en nuestra ciudad. Nosotros solo hemos ido una vez, pero en Valladolid hay una pizzería que sirve un menú bastante considerable. Pagas 6,75 euros con 75 céntimos y puedes comer todo lo que quieras y beber todo lo que quieras. Evidentemente puedes imaginar la calidad de la comida y de la bebida, pero si un día tienes mucho hambre, puedes darte un atracón. Darse un atracón es comer mucho, comer hasta que te empiezas a sentir mal. Una parte importante de la producción agrícola mundial se tira a la basura. Aproximadamente 1.200 millones de toneladas de alimentos se pierden cada año. Los alimentos que más se tiran a la basura son los cereales, la fruta, las verduras, la leche, los yogures, las carnes y por último los pescados, mariscos y huevos. ¿Qué podemos hacer para solucionar estos problemas? Afortunadamente, en algunos países ya están prohibiendo desperdiciar la comida que sobra en determinados establecimientos. En Europa hay supermercados y restaurantes que donan productos que están a punto de caducarse a distintas organizaciones benéficas. De este modo, se evita despilfarrar, es decir, malgastar o desperdiciar comida que iría a la basura. Para terminar con la situación de obesidad y hambre en el planeta, debería haber una distribución de la riqueza entre los países, porque en el mundo hay suficiente comida para todos. No es un problema de producción, sino de distribución y acceso a los alimentos. Los gobiernos deben crear políticas públicas para evitar que continúen existiendo el hambre y la obesidad. ¿Tendría que promoverse una alimentación saludable? para todas las personas. Bueno, esto es todo por hoy. Recuerda que ya están disponibles nuestros audiobooks. Con ellos puedes descargar todos los episodios y el texto. De esta forma, podrás utilizar nuestros contenidos aunque no tengas conexión a Internet. Si quieres, también está disponible el audiobook sobre el aprendizaje. Con él, además de aprender español, podrás aprender trucos para aprender mejor y conseguir motivación. Esperamos que te haya gustado este episodio. ¿Qué piensas sobre este tema? Dinos qué cosas se podrían mejorar para acabar con la malnutrición. Si quieres, puedes dejar un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales. Facebook, Google+, YouTube o Twitter. Sabemos que los prefijos de los que antes hemos hablado pueden ser difíciles, Así que prepararemos un vídeo o un episodio para que lo entiendas mejor. Cada semana subimos un vídeo a YouTube para aprender vocabulario, expresiones o curiosidades sobre el idioma español. Te recomendamos que los veas. Muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio. Adiós. Ya ha terminado el episodio de hoy.